Hola, soy docente. Eh, bueno, yo soy maestra. Profesor. Profe. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Los docentes, docentes. problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. en en los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, tres semanas común. Frente a la suerte de tres meses, tres meses de vacaciones, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los, de los que trabajamos que no suben. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos ¿sí? aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, una mirada de educadores, la de una una mirada mirada de educadores, educadores sobre la educación. educación. Buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, volvió Sabrina. Volvió Sabrina, volvió Víctor, porque también... Claro, vivo. exacto. Y hoy también con Nacho. ¿Qué tal? Bueno, Buen día. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, muy contento. Bueno, hoy no gustaba, que decíamos? Ah, sí, De Gustavo. avisar no, para no, que nos ilusionaran. No, nos mandamos de vuelta a la casa, no, no funciona <ríe> <ríe> eh, Bueno. Bueno, pero pues, tenemos compañerito nuevo. Tenemos un compañero nuevo del acá, acá el tipo equipo de estudio. La Peluca. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Menos mal, nos vine a salvar, porque venía un medio ahí con el, sal, con el salvavidas en el cuello. Bueno, sí, siempre una voz nueva, no, viene bárbaro, exactamente, viene bárbaro. ¿sí? Eh, y bienvenido el otoño también, che. Sí, ¿viste? viste, estamos en el hemisferio norte. Sí, bueno, la primavera tiene esas cosas, ¿no? Uh -huh. Así como que... Ese, ese period... Para mí septiembre era el periodo de transición, y ya estamos en octubre, no sé qué pasó. Está fresquito, bufandita, yo ahora la guardé, pero también mire, con bufandita. Uh -huh. este. Pero bueno, vamos a ponerle pilas igual. Una buena mañana, hay solcito, está fresco, pero hay solcito. Cuando me levanté hoy, habían tres graditos nada más. Ahora ya está mejor la cosa. Eh, y bueno, ¿qué dijimos que íbamos a hacer antes de, del tema musical? Que íbamos a saludar a nuestro público, a las escuelas que nos escuchan, a los docentes, a los padres, a los chicos, por a supuesto. Ana, a Ana también la vamos a saludar. Ah, por supuesto Ah, y quiero saludar a mis estudiantes de la escuela 6 del 5 Que estuvimos, pasamos una linda jornada Por esto que decías vos del otoño Tuvimos que ir suspendiendo sucesivamente el día de festejo Del estudiante de, de la, Exactamente, entonces nos fuimos Esta semana nos fuimos al Parque Roca, ahí pasamos un día maravilloso, así que le mando un saludo a todos los chicos. Uy, qué lindo. Bueno, yo le mando a los de la media 5, que con el Día de Estudiante, como muchos años, hicieron hay como un concurso entre los diferentes años que decoran su curso. Esta vez decoraron también eh, los pasillos, hicieron unas cosas hermosas. Está buenísimo entrar a la escuela, que esté todo decorado, que se vean pilas, que los chicos estén así con, con buen ánimo. Buen ánimo y también como ya se ve el calorcito y pinta el fin de año, <risa> cuesta por ahí un poquito que se pongan a estudiar, pero, pero buen ánimo. Hay buen ánimo la, en la escuela. No, la primavera el calorcito viene todavía cayó, yo no lo vi. Hubo uh, el fin de semana pasado, estuvo hermoso. Hubo uh, dos días de calor, yo ya estaba pensando dónde me iba a ir de vacaciones. Ah, sí, sí, cosas así sí, sí, que sí. me pasan con el primer calor. <risa> ¿Qué voy a hacer cuando tenga tiempo? Eh, pero bueno, vamos a escuchar el tema musical. Música Va cantar el coyuyo después de un año sin huella vuelve a renacer el... De exiliados y cantores De acarera del exilio Razumante es mi destino Y esta copla que me lleva descalzo por los caminos Huele a pueblo el caminante Que ha desgranado el camino Sabia lucha en la paz We Sur, te recordamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Algo que nos olvidamos de avisar es que el sábado pasado no salimos al aire porque la radio había tenido una jornada especial, pero ahora continuamos con normalidad todos los sábados. Uh -huh. Bueno, y en esta semana, también una semana típica, como muchas veces nos pasa, esta vez con un paro. Eh, que fue llamado no solamente por los SUTEBAS multicolores, sino también por ATICTA. Entre las medidas, entre los reclamos estaba, por supuesto, eh, la reapertura de paritarias, como ya lo comentamos en otros sábados, eh, la inversión en infraestructura y en general en las escuelas, eh, medidas de seguridad, eh, que se, que se cumplan con la cantidad de eh, trabajadores que se necesitan para todas las escuelas y que se cumpla con la regularidad, regularidad en el pago de los salarios entre tantísimos reclamos que tienen los diferentes sectores que se acercaron a la plata. Así es, en cuanto a los docentes y los reclamos docentes son ya los históricos, prácticamente el, el tema de que cobremos bien, básicamente, algo como un reclamo que digamos, es una vergüenza tener que estar pidiendo esto, pero bueno, que nos paguen bien, eh, la reapertura de, de paritarias también, porque bueno... El, ya la eh, las recomposición salarial del año pasado o de este año, perdón, que se acordó a principios de este año, ya nos quedó corto, los aumentos se comieron, eh, los aumentos de los servicios, por ejemplo, o, o más general el índice de inflación, ya se, se ha comido la, la recomposición acordada a principios de año. Eh, también, bueno, por infraestructura, eh, las condiciones laborales, bueno, todo esto, estas condiciones que venimos programa tras programa, eh, comentando, eh, llevaban de vuelta a bueno, un nuevo palo. Sí, que por ahí es muy llamativo cómo pasa esto eh, y los presidenciables, eh, ni muesca de nada. Porque uno piensa, hasta altura del año, hasta altura de, ya se nos vienen las elecciones, cómo no hay un, una muesca, cómo no pasa nada, este, ni siquiera en estas instancias. Eh, pero ya que hablabas de, estamos hablando del de, tema de los salarios, encontró una nota que apareció ayer... Eh, sobre Mendoza Que se titula Mendoza ¿Por qué intendentes, concejales y otros funcionarios cobran? Y yo no Miles de docentes y trabajadores estatales No perciben sus salarios El gobierno se justifica en la falta de fondos Sin embargo los funcionarios políticos sí cobran Y dice Así se dieron las cosas para miles de trabajadores de la educación Hoy en Mendoza Ser suplente, celadora Son motivos para que no solo se retrasa el pago del salario Sino simplemente no se efectúe Y te tenga y te diga un empleado del banco que no se sabe cuándo se va a cobrar. Bueno, esta situación lo menciono como para que no, no parezca y no quede así suelto, que solo en Buenos Aires hay retraso en el pago, sino que en varias provincias. Ahora sale la de Mendoza, pero lo escuchamos también en otras provincias, Misiones, Córdoba, etc. Es una situación más general que, que esto que venimos mencionando de la provincia de Buenos Aires. Sí bueno. y, eh, y en ese sentido también vos preguntabas vos decir bueno qué el ciolismo o los distintos candidatos presidenciales qué tienen que decir sobre esto que los docentes eh, no estén cobrando digamos que son eh, la escuela pública tanto tanto que hay en los discursos sobre la escuela pública que hay que tener una escuela pública de calidad inclusiva etcétera etcétera los discursos oficiales bueno eh, uno de los actores importantes que tienen que ver con todo esto son los docentes y ellos, no, el, el Estado, ellos que son responsables, y muchos, muchos de los candidatos son funcionarios públicos digamos, el, el, algunos otros no, pero eh, tienen distintos niveles de responsabilidad sobre esto, y bueno y eh, eh, tengo, eh, no pude bajar un audio porque que se está difundiendo por las redes sociales, pero es de una eh, un audio de la, de la que es la Directora General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, Ana Lucía, cuando es eh, en un diálogo con eh, el Secretario General del Suteba Tigre, Alfredo Cáceres, donde los compañeros de Tigre, este año nosotros en la Provincia de Buenos Aires, han, eh, ellos han sido un ejemplo en esto, en el sentido de que la provincia y la Dirección General de Escuelas ha sido... Eh, los ha tenido en el centro, por ejemplo, han, han sufrido descuentos. Han, primero, comenzando, eh, eh, un poquito, no han cobrado una gran cantidad de docentes de Tigre en, durante sí. todo el año. Después, a medida que se fueron desarrollando eh, el proceso de lucha, por eh, bueno, por algo, <coughs> por todas estas cuestiones, eh, los, los docentes han sufrido una gran cantidad de, de descuentos. Entonces, en este sentido, el El subteva Tire lo que le reclamaba a la directora general de escuelas es, bueno, ¿qué está, ¿qué está pasando? Ustedes no nos pagan, no asumen sus responsabilidades, o sea, no cumplen con la ley, nosotros vamos, reclamamos y después encima nos descuentan. Entonces, a lo que eh, la esta, que parece directora general de escuelas, que parece una modelo, ¿no? Dice, bueno, muchachos, ustedes lo que tienen que ir a hacer reclamo al, día de, eh, no, a la, al Ministerio de Trabajo de la provincia. Yo les o sea, cuento que Víctor, mientras comenta lo que dice Nora de Lucía, se mueve como si estuvieras modelando. <risa> <risa> es lo que te transmite Nora, claro, ¿no? Es exactamente. No tanto hacia la educación, sino al modelaje. Claro, y sí no, la vida en sus viajes, que hace su viaje de compra que hace por Miami y todo eso, una, una cosa impresionante. Bueno, pero... A lo que voy, la respuesta que tenía ella, una funcionaria política, una de, alto, de alto rango, <coughs> es, bueno muchachos, vayan y hagan el reclamo al Ministerio de Trabajo. Y después, medio de amenaza, diciendo, bueno, no, la, y la provincia también va a analizar los 115 B13, es decir, el artículo de la licencia gremial, que eh, para eh, no reconocer el, los derechos que tienen los seccionales, eh, eh, para hacer valer eh, este, esta licencia gremial cuando se hace alguna actividad entonces, ahí lo que lo decían los, los compañeros de Tigre decían, bueno muchachos, ustedes eh, eh, no nos reconocen eh, este derecho a nosotros pero bueno, ¿qué hacen con la Celeste? o sea, la dirección oficial del sindicato todas las actividades que hacen ellos eh, para su, su tropa que también le van a descontar y ahí eh, no contestaba la, la directora general de escuelas entonces lo que voy. Ministerio de Trabajo, una misma línea política que la Dirección General de Escuelas y que la Dirección del Sindicato, lamentablemente de su tema estoy hablando. ¿no? Entonces, estamos como medio acorralados, digamos, los docentes que no pensamos de esa forma y que tenemos que ir a reclamar frente a una condición que no hay que olvidarse, eh, que es objetiva, más allá de la línea política se defienda, los docentes no estamos cobrando. Y tenemos todo el derecho de salir a reclamar para eh, por que se cumplan esas cuestiones básicas, ¿no? El cobro, las condiciones laborales, la defensa de la escuela pública. Todo esto será en, en, en el marco de una discusión que no sé si se desarrolla, que tiene que ver con la representación gremial y quién está habilitado a tomar medidas de fuerza. No sé si vieron que hay una discusión, por ahí un fallo que salió del Correo Argentino, de un compañero que no recuerdo el nombre, que se discute eh, si la... Digamos, la eh, potestad sería de hacer acciones de huelga o asambleas es de los trabajadores en sí mismos o de las representaciones sindicales Está en plena discusión, esto que vos comentás creo que está muy relacionado con, uh -huh. con esto que se está terminando de cerrar. En realidad, los fallos están dando a favor de la agrupación por, por, de trabajadores en sí mismos. Pero en el su lugar de trabajo, claro, vos estás hablando más en general. O sea, en, digo en general, digo, sí, ¿no? sí. pero como, eh, lo que hay digo, es en sintonía, digo, como vos comentabas, qué pasa con la dirigencia sindical, que en general está más de acuerdo en que sean limitar digamos, las actividades, este, ya sea de huelga o de asociación o de reunión de los trabajadores, si no están... Eh, cuadradas en, en las estructuras digamos, burocráticas, sindicales, tradicionales. Y esto con sintonía con el gobierno, por supuesto. Tal cual, tal cual. Y en este caso es peor todavía porque hay las secciones opositoras a la, a las, eh, a la burocracia celeste tienen esa facultad de ya convocar al paro, de armar, eh, tienen su, eh, su derecho. Ahí ya no hay una discusión, como en una fábrica donde los trabajadores autoorganizan por fuera de la, la burocracia sindical y entonces ellos hacen, llevan adelante su medida de fuerza, que eso cada vez está siendo más reconocido, como los, de, los famosos delegados de hecho. Pero en, en el SUTEBA lo que se da que la posición a, a, a la dirección actual del sindicato ha ganado varias seccionales, entonces desde ahí legalmente estarían cubiertos eh, no, no entraríamos en esta discusión digamos. bueno sí, después va algo que va más allá de qué sindicato, es el SUTEVAS, otro sindicato docente, es uh -huh. otro sindicato que no sea docente, que tiene que ver claramente con el derecho a huelga eh, bueno. bueno, se sintió en las escuelas, digamos, se también. sintió, se sintió sí, sí este, se sintió bastante, al menos acá en las, en las de Almirante Brown, en, las, en los comentarios que nos hicieron al Face de la peluca, que les recordamos que es la peluca de Sarmiento Zona Sur MB, el Face para contactarse con nosotros, para ver las cosas que subimos, los programas cuando no los podés escuchar en vivo, eh, y comentar, comentar cosas. Quienes nos comentaron, nos dijeron sí, que había ha habido una adición total o muy grande en, en sus escuelas, jardines y demás, eh, en los que yo trabajo también. Y bueno, sí, a esta altura se viene sintiendo los últimos también fueron muy importantes uh -huh. sí, sí, sí tal cual ah, un comentario que no tiene nada que ver con el paro estoy haciendo lo quería traer lo tengo así como adentro estoy haciendo un curso semipresencial eh, del programa Nuestra Escuela de Formación Nacional eh, para docentes logrado exitosamente logrado para docentes en servicio con puntaje y demás eh, para mí ya que sea semipresencial es todo un tema porque como saben acá Víctor y los que me conocen con la compu me llevo como puedo, voy aprendiendo en el camino, eh, me parece, la experiencia está buenísima, eh, es, es sobre inclusión, nosotros venimos hablando de inclusión en varios programas y me pasó que uno de los puntos del, este, de, de este curso era hacer unas entrevistas a docentes de tu escuela sobre las políticas de, de inclusión. Y si bien las, las preguntas que nos dieron para hacer eran muy dirigidas, eh, se armó un debate muy lindo, o sea, era, iban más allá de lo que eran las preguntas, y me encontré con una pregunta que dice, eh, uh, acá está, ¿en qué medida crees que estas políticas, las políticas de inclusión, contribuyen a brindar educación con inclusión social? Y lo que me gustó fueron las respuestas. Primero que me decían que, eh, que existieran las políticas. No, no era necesariamente, nos llevaba a que los chicos educaran, eh, que me parece que hay que profundizar un poco más de eso cuando hablamos de inclusión, uh -huh. ¿no? Cuando están, no sé, los subsidios SUBE, Asignación Universal por Hijo, el, el Procrear, la cantidad de programas que nos nombraban que ayudaban a que los chicos estuvieran dentro de la escuela. Eh, me pareció que, que la respuesta general de todo lo que escuché tenía que ver con esto, con que están buenísimas, vienen bien, los chicos para ahí se pueden acercar más a la escuela, tienen menos inasistencias, pero bueno, hay que ver qué pasa después con, con el chico en, en la escuela, en las condiciones en las que está y demás. Así que bueno, le mando un saludo y un cariño muy grande a todos los docentes que se quedaron charlando conmigo, que eh, bueno, esto de hacer los cursos como que te obliga, también a saca, sacar tiempo donde no tenés para acercarte de vuelta a la escuela desde otro aspecto y bueno, les decía que lo íbamos a profundizar así que en otro programa eh, profundizaremos un poco más el tema de las condiciones eh, de la inclusión en la escuela bien, buenísimo eh, un, una noticia que salió esta semana y que está vinculada con lo que veníamos hablando al comienzo, esto de las políticas educativas y que están, esto que planteabas vos no ¿qué, qué opinan los candidatos o qué Proyectan los candidatos hacia futuro. Eh, Ahí hubo declaraciones en la semana de Diego Bocio que es el titular de Lancés, eh, un dirigente de joven del Frente para la Victoria. Eh, las declaraciones fueron en Cadena 3, una, una radio de Córdoba, si mal no recuerdo. No encuentro, no, no la pero no, no, no recuerdo dónde está. Pero bueno, más allá de eso. Eh, ¿Cuáles eran las declaraciones? El tema es eh, el IPS. Entonces, eh, el asunto es muy concreto. La, lo que, eh, los elementos que se están tirando sobre la mesa es que, hacia futuro, todas las cajas jubilatorias tendrían que estar, pasar al ANSES. Eh, él no, solo se re, no, no se refirió a, al IPS, sino se, en, ese, en ese caso, en la entrevista se refería a Córdoba y el caso de Santa Cruz, pero bueno, hay 13 provincias que sus cajas... Eh, Sin, eh, teniendo autonomía, digamos, del sistema centralizado de ANSES y de, de acuerdo a, lo, eh, a lo, lo que plantean ellos. De acuerdo a, a la línea política, digamos, el, el tema sería, bueno, que para la, en los próximos años todas esas 13 cajas, esas 13 provincias que se están negando a transferir los ingresos eh, de las cajas jubilatorias a ANSES, tendrían que... Eh, eh, tendrían que hacerlo, digamos. Así que, bueno, nosotros como docentes, eh, recordemos que el IPS no solo eh, estamos los docentes, sino quienes estamos, por ejemplo, los estatales, eh, quiénes más, el no docentes, me, me parece también lo, la policía bonaerense. Uh -huh. eh, así que son miles y miles de trabajadores que aportamos a, a, la caja, a la caja jubilatoria del IPS y que ya ha habido, no es la primera vez que... Eh, se plantea este tema, ya hace un par de años también volvió eh, el, se puso el tema sobre, sobre el tapete eh, con esta cuestión de la transferencia de estos ingresos de, la, de los trabajadores de la provincia a la caja, caja de ANSES y después hay que recordar el, el contexto en donde se dio eso de que la, la manipulación de esos fondos por parte del gobierno eh, para sus cuestiones, eh, sus, eh, sus políticas concretas, digamos, el manejo del ANSES por el, por el tema de el, la, los problemas económicos que vienen surgiendo, digamos. Es, eh, concretamente eh, es una cantidad de dinero muy grande que queda a, al manejo de bueno, los ocupantes ocasionales de la, del gobierno nacional, tema para ir siguiéndolo y estar atentos. Bueno, qué tal si cortamos un poco esta charla con un temita musical cortito pegadito a la tanda. Dale. Eso no puedo entender, cuanto más te falta para reaccionar, es mucha la agonía y tú con un café, seguro por la noche va a ser un champagne, ya lo tenés todo, pero quieres más. No será que le dejes algo a los demás. Sufriendo con la tele se te puede ver. Pero si ves mi cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos vas. No ves, que a este mundo jodido ya le sale luz. Y vos te estás fregado fuera y dentro de él. Wakato, jalo, no ves over het tus pies. A vos te ilumina, un sol artificial. Solo te motiva lo que es material. Cuanto de tu vicio vas a perder hoy, junta tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti, Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz. Siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik Pensar feliz, siempre afgenomen aan a todo lo demás, solo te preocupa lo que wilt ver. Tu mundo se dat a lo que vos jugás Y no ves que dat je het moet. En dat je het moet. En dat je het moet. En dat je het moet. no dat je het moet. En dat 1 5 8 0 Radio 26 de julio Todas las voces todas Comienzo de espacio publicitario en carnicería El Caracú nos volvimos locos. Bajamos los precios. Sí, escucho bien. Bajamos los precios. Bola de lomo, paleta cuadrada, asado, entraña, vacío, tapa de asado, roast beef y tortuguita a 59,99. Colita de cuadril, nalga, peseto, lomo, cuadril y bifes de chorizo a 69,99. Picada, 39,99. Bifes, 49,99. Además, achuras, pollos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú.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 Yo quiero ir a un buen hospital, sin tener que viajar tantas horas. Yo, una escuela pública de calidad. Yo estoy cansado de tener miedo cuando entro a mi casa. Quiero dormir tranquilo cuando mis hijos salen de noche. Como Cecilia, Camille y Juan, yo también quiero un Brown mejor. Y juntos podemos hacerlo. Soy Carlos Regazzoni. Quiero ser el intendente que lleve al Mirante Brown el cambio de Mauricio Macri. Te invito a que te sumes. Juntos podemos. Forrajería Mayorista Carmona, cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas y restaurantes. Forrajería Mayorista Carmona, Carmona 585, Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura 2100, teléfono 4297-8826. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio, vivimos la radio Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias AM 1580, todas las voces, todas Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur Y te recordamos que los teléfonos para llamarnos son 4233 4848, 4233 5560 Bueno, Nacho, ¿qué nos querías comentar? No, nada. Que <risa> Lo mandé así. Estoy viendo que la propuesta de Silioni para el, el año que viene es un inicio de clases el 29 de febrero y una finalización el 16 de diciembre para llegar a los 190 días de clase. Bueno, veremos. Estaríamos lejos de aquellos tres meses de vacaciones que supuestamente teníamos estaría ah, lejísimo según el discurso presidencial sí, ¿no? sí. yo recuerdo haber ido a tomar una mesa de examen 28 de diciembre ¿eh? <ríe> mm -hmm. los tres meses de vacaciones bueno, bueno. pasemos eh, a un temita eh, salió una una nota Me parece muy interesante y recomendable sobre una cuestión que nos aqueja a todos los docentes a los y las docentes que es el síndrome a ver cómo es síndrome Nacho D? de burnout sería como Ay, quemado abrazado bien no es burnout no es francés <risa> a mí me sonaba o intelectual <risa> francés lo debe ser porque leí antes una nota sobre las modificaciones en Francia del, del sistema educativo pero bueno eh, consecuencia del síndrome de burnout bien o síndrome de desgaste profesional de la, de la docencia o cabeza quemada o cabeza ah, quemada sí hablemos de, no hablemos en difícil cabeza quemada y los docentes tenemos la cabeza quemada y sí a cierta altura sí me acuerdo de haber así como charla de pasillo con otros docentes, comentario de, y bueno, el aula es hasta tal edad y después ya la cabeza no te da más, después tenés que buscarte otra cosa. Y tantas horas por día, digamos, también, ¿no? Hasta tal edad y tantas horas por día porque este, ya más de seis horas por día ¿eh? empieza a ser complicado. Sí, uh -huh. hace poco leíamos una nota de que el síndrome de... Quemado. Cabeza quemada, eh, lo sufrimos sobre todo eh, los trabajadores de la salud y los docentes eh, acá en, en la nota esta que salió esta semana de, eh, también eh, refuerza esto ¿no? dice de la enseñanza, la sanidad, servicios sociales es decir, de todos aquellos eh, profesionales que tienen eh, que laburar con la complejidad eh, de, la, de la crisis social en que, vive, que, que vivimos hace ya unos, unos cuantos años digamos, ¿no? entonces eh, en alguna otra parte de la nota se, se mencionan uh, algunas características de este síndrome o estrés profesional ¿no? que es como por ejemplo el agotamiento emo emocional extremo o la eh, deshumanización de las relaciones eh, personales lo que es eh, muy, digamos, eh, muy paradigmático ¿no? de la sociedad en que vivimos nosotros y más de esto que comentábamos antes ¿no? docentes eh, de trabajadores de la salud que están todo el tiempo con las personas eh, es algo que me, que me llama mucho la atención. Muy fuerte, eh, yo leyendo algunos otros libros que, de, de, teóricos que decían que bueno, la sociedad en que vivimos nos deshumaniza, nos cosifica, la, cosifica las relaciones sociales con esto de la alienación. Y bueno, esto es un paso más ¿no? que, que se está viendo en la, las escuelas como un y lo vivimos nosotros, los docentes. Eh, en lo cotidiano, ya no es, no es una teoría que estaba dando vueltas, sino es la realidad concreta que nos está marcando y, y que nos está afectando eh, como personas, como seres humanos. Eh, así que es eh, un tema para ir siguiendo, eh, acá eh, leo un fragmento de la nota, dice, los rasgos más llamativos y, y, eh, y que se remarcan son problemas de, que aparecen en la... Eh, ay perdón, me estoy tramando mucho con frecuencia son eh, eh, carencia de los profesores, incremento del, eh, del ausentismo laboral de las enfermedades de las escuelas, otros rasgos incluso más profundos y críticos permanecen ocultos a los ojos del gran público, ah claro, por la nota venía hablando de que los medios de comunicación en general eh, aparecen eh, algunos de los elementos que hacen a este a, este, a, esa, a esta cabeza quemada que son la violencia de la escuela, las condiciones laborales, pero otros no tanto. Y entonces acá la nota plantea que hay, hay, hay elementos que son muy complejos y que no están ahí, no, todavía no están a la luz, eh, que son, por ejemplo, la, la, eh, la complejidad de las tareas docentes, los conflictos interpersonales en las escuelas, las exigencias cada vez mayores que caen sobre las espaldas de los profesores, la falta de apoyo social hacia la escuela, el desprestigio social de la profesión y de sus profesionales. Eh, bueno, son temas, son elementos que están jugando, nosotros en el programa hablamos, generalmente no, no lo centralizamos en, en este tema, eh, pero todo el tiempo estamos hablando de eso en el, en el programa y los docentes en las escuelas hablamos todo el tiempo de eso, de una forma u otra. Sí, cada uno de esos que mencionaste es aún para desarrollar, la verdad. Uh -huh. Y me parece que también hay en juego en, en la relación cotidiana, en el laburo, esto de, eh, cuando vos decís que se van deshumanizando relaciones, eh, los chicos vienen con una cantidad de problemáticas, que por ahí uno no estaba acostumbrado cuando estudiaba a, a tener compañeros con tantas problemáticas, y vienen con muchos problemas sociales que tienen que ver con la realidad en la que vivimos, eh, y uno como docente está en, como en esta lucha de hasta dónde te involucrás, hasta dónde te llevas los problemas del pibe a tu casa, eh, cómo hacer para no quedar este, a veces hecho pelota con las cosas que te cuentan, que te enterás, uh -huh. que tenés un margen de acción nada más sobre algunas cosas, eh, sobre todo lo, las maestras que están todos los días, que saben muy bien qué le pasa a cada chico, los preceptores. Eh, porque por ahí los profesores, lo que nos pasa es que no llegamos a conocer Algunas de esas problemáticas Porque ves un pibe una vez por semana, dos horas eh, Si algún día falta no lo viste Y de repente va pasando el tiempo Y te entras a mitad de año, a fin de año Que un alumno tuyo, que venís evaluando Que venís tratando, tiene una serie de problemáticas Que vos desconocés Sí, también te pasa esto, ¿no? Y cómo no me enteré hay En esto de cómo se siente el docente Cómo te sentís Y es, cambió muchísimo la escuela y, y te, te vas sintiendo mal. Sí, yo eh, con respecto a la nota que vuelvo a recomendar, estaría bueno que la, que la lean, <ríe> me parece que hay algunos elementos que, que quisiera resaltar y es el tema de las... Do, o dos cuestiones centrales, ¿no? Esto que ha cambiado la sociedad y que la, la escuela eh, tiene que enfrentar una, esto que planteabas vos recién, tiene una complejidad de... Eh, de situaciones eh, que los docentes no están preparados y que no tienen la... es que no, yo me recibí el profesorado y a mí jamás digamos el, el uno se forma ahí como docente y después se forma en la práctica el, en la formación teórica digamos en donde uno va y aprende pasa los cuatro años que tiene que, ser, que, tiene que pasar como para recibirse como docente jamás eh, eh, se ha tratado todas las cuestiones. Claro. Jamás. Por otro, y después nos enfrentamos en la práctica y vamos resolviendo así como podemos, lo, pero lo que nos lleva a un desgaste eh, a esto mismo, eh, a, que, a quemarnos la cabeza, ¿no? Por un lado. Y después, eh, otra cuestión que quisiera resaltar, otro elemento que para mí es muy importante, que contribuye todo el tiempo, es, son las políticas públicas de, hacia el sistema educativo, que tienen que ver, están. Tienen, es, mmm, A ver, los gobiernos, gobierno tras gobierno, van todo el tiempo cargando las tintas sobre el, la crisis educativa, y todo eso sobre, la, sobre el docente. Entonces, todo el tiempo, más responsabilidad al docente, todo el tiempo eh, con esta, eh, todo el tiempo, eh, responsabilizando al docente por esta cuestión, que en definitiva es una cuestión social de la Argentina. No vivimos en la Argentina de los años 60, en los 70, sino vivimos una destrucción del tejido social del, del país, hace 40 años por lo menos, y, y nosotros estamos en el medio ahí. Y eso eh, nos afecta, nos afecta concretamente en nuestro trabajo, como también afecta a los, a los, a los chicos, los, esto que planteabas vos. Y sí. Igual yo quiero rescatar algo, porque si no parece que, uy, la queja, qué mal que estamos, qué mal que estamos, la verdad es que, así como decíamos al principio, las cosas que se hacen en la escuela alrededor del día del estudiante, o la primavera, o la cantidad de proyectos, Re piolas que hay en las escuelas todos los días, que el docente saca de donde no tiene y pone desde los materiales el tiempo extracurricular eh, y se hacen un montón de cosas que van a veces más allá de tu materia en concreto, eh, acompañándose como una bueno, cuestión que se va acompañada una con la otra, ¿no? Para mí es, eso es eh, algo que, que habría que resaltar y como lo estás haciendo vos, es el tema de que... Eh, ah, no, por lo menos me pasa a mí, ¿no? la relación que uno va construyendo con los estudiantes te va, salvo, te va salvando de toda esta situación, ¿no? es decir eh, va paliando digamos una, ¿qué es lo que comentaba hoy? por eso comenté tan contento y le saludaba a mis, a mis estudiantes de, de segundo eh, del, del lindo día que pasamos, jugamos la pelota hicimos un montón de cosas aprendimos eh, y eso va eh, eh, vendría a ser la contratendencia ahora, no me quiero olvidar de las políticas públicas que nos meten en esa situación y nos eh, intentan responsabilizarnos. Entonces, eh, y que eso viene desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, no es quejarse por quejarse, sino uh -huh. es porque después vienen, nos bajan un montón de libros, un montón de teorías, y no hay un análisis concreto de qué está pasando y cómo llegamos acá. Entonces, pues, la, las soluciones que se plantean pasan por... bueno, pasan por... Eh, muchas veces por parches, digamos, donde después se continúa, que es lo que viene pasando, digamos, reforma tras reforma, ¿cuántas reformas vamos ya en, el, en estos últimos años? El sistema educativo argentino. Hay un montón. Reforma un montón. tras reforma y las cosas no mejoran. Entonces, bueno, ahí si, si los planes, eh, frente a una situación, los planes eh, de, de, eh, que intentan paliar esas dificultades fallan, es que hay una cuestión de que hay una lectura equivocada y esa lectura equivocada para mí tiene que ver con una intencionalidad política entonces me parece que hay que empezar por ahí bueno y está bueno para charlarlo en las escuelas eh, esto de que no sea una queja sino analizar como estabas mm. haciendo vos recién Víctor por qué pasan las cosas, que pasan para que después eh, cuando nos den estos supuestos espacios que nos dan para opinar a los docentes ah, sí, sí. <ríe> sea con fundamentación eh, pero nos vamos a escuchar un audio con recomendaciones de lectura perdón Los chicos, ¿ahora no leen? ¿O leen otra cosa? ¿Qué leen ahora los chicos? Cuéntanos tu nombre, tu edad y qué te gusta leer. Joaquín González Rey, 13 años y me gusta leer fantasía. ¿Qué podrías recomendar de fantasía? Eh, la trilogía del asesino de... ¿cómo se llama? Robin, Robin Hood. Ciencia ficción. ¿Cómo qué? Como eh, divergente, como cosas que van a ocurrir en un futuro. Bien, ¿te acordás de algún libro que puedas recomendar? Que te haya gustado? Eh, sí, la saga divergente o los juegos del hambre. ¿Cuántos años tenés? Trece. Muchas gracias. Sopa de letras. La lectura es alimento para el espíritu, calma la sed de conocimientos, fortalece el pensamiento y hace crecer la imaginación. Indispensable en cualquier régimen. Aumenta las defensas contra la ignorancia, el oscurantismo, la intolerancia y la mentira. Meta la cuchara. La gente que lee, crece. Recomendaciones de lectura Bueno, vamos a recomendar hoy de Ediciones y a Miqué? Eh, los libros de asquerosología, esta asquerosología, asquerosología en acción, asquerosología de la cabeza a los pies, del cerebro a las tripas Y varios libros más sobre asquerosología que me parece que están muy buenos para los chicos dentro y fuera de la escuela Las docentes que tienen más que ver con, bueno, con ciencias naturales, en verdad todas las docentes eh, en la primaria que quieran trabajar con estos libros están buenísimos Porque se hacen recomendaciones de eh, cómo hacer, por ejemplo, eh, tripas. ¿Eh? Tripas. Eh, ¿Cómo o cómo hacer, tripas? hacer verrugas con elementos muy, muy sencillos. Oh, no. eh, unas galletitas de caca hicimos una oh. vez. Estaban. Claro, en verdad. Eran comibles, o sea, eran <risa> muy ricas. Muy sencillas. Con elementos muy sencillos. El, el sketch sencillo. de capuzoto eso. Y. No, ¿en serio? Comen, <risa> bueno. Bueno. Eh, tienen así diferentes cosas Que se pueden hacer con los chicos Que se enganchan muchísimo eh, Y se aprenden eh, Con elementos básicos Se aprende eh, Se pueden hacer con cuestiones de cocinas O con elementos todavía más sencillos Como una bolsita de nylon Agua, pintura eh, Cómo hacer ampollas que se revientan Y, y otros tantos, otras tantas asquerosidades Que nos sirven para así pensar Abrir un poco la cabeza Y dinamizar las clases Así que bueno Para adentro y para afuera de la escuela, recomendación de lectura de ediciones y a mi qué? Asquerosología. Muy bien, muy bien. Eh, bien, pasamos de tema. Nacho, sí. ¿querías comentar algo? Sí, no, no, quería, es... eh, no sé, el sábado pasó un nuevo programa eh, y el 26 se cumplió un aniversario de la desaparición de los 43 normalistas en México. Y bueno, no queríamos dejar pasar este la fecha para, para recordar lo que sucedió, supongo que están al tanto, pero bueno, recordemos que hay, en el marco de todo lo que pasa en México, digamos que hay aproximadamente, creo que son 80.000 desaparecidos en los últimos años, en medio de, de un estado que evidentemente es un narcoestado, desaparecieron 43 normalistas. Nosotros en el Instituto de Loma de Zamora, cuento ya que estoy, tuvimos la visita de un mexicano que vino a hacer charlas con, con los chicos a la mañana de la tarde. Eh, y nos contó bastante de cerca digamos eh, la situación y lo que se está haciendo eh, y la campaña que hay internacional, están buscando ayuda afuera porque adentro de méxico mismo está complicado recordemos que son 43 este, estudiantes de lo que sería un terciario un profesorado acá en la argentina de zonas rurales en una zona del estado de guerrero que es un estado que, bastante pobre pero históricamente con, con bastante digamos, agitación política un estado rebelde eh, eh, que bueno, tomaron lo que contó él que yo no sabía, eh, no sé cuánto me puedo expandir en esto, pero es que ocuparon un micro, eh, ocupa, ocupa, lo, eh, se utiliza digamos, ocupar micros para ir a marchas o movilizaciones a, a, al Distrito Federal u a otros lugares, y uno de los micros que ocuparon este, aparentemente estaba con heroína o con droga que tenían los narcos puestos ahí. Por eso se fue, se llevaron un micro entero, digamos, que esto está confirmado ya que fue el intendente de Iguala quien. Este, Hizo que fueran detenidos y entregó a los, a los estudiantes a, al cartel del narcotráfico. Uh -huh. este, la, la mano de obra ahí fueron policías que estaban vinculados, laburaban para el narcotráfico, entonces fueron los encargados de la represión, el asesinato y, bueno, la desaparición de los chicos. Lo que comentaba este, este muchacho el otro día en el colegio es que incluso la, la mujer, la esposa del, del, del intendente de Iguala, es hermana de dos o tres capos del cartel, Este, o sea que es una cosa incluso hasta familiar y estuvo muy lindo realmente el otro día en el instituto eh, finalizamos con, con la filmación de, de, bueno, del conteo hasta 43 y realmente fue un momento muy emotivo, el timbre sonó eh, y los chicos se quedaron igual en el aula así que este, fue realmente muy lindo Bueno, no queríamos dejar pasar... Eh, eh. Sí, yo quería mencionar, como para recordarlo, no, no dejar de hacer la relación, de que esta, en esta escuela normal, de la que son los 43 desaparecidos, es una escuela en la que han salido históricamente muchísimos dirigentes sociales. No, no fue de cualquier lado el micro, ni nada por el estilo. Eh, bueno, y sí, cambiando de tema, eh, teníamos algunas notas que queríamos compartir con los oyentes. Una de ellas es Maestras Impulsan Volver a las Bibliotecas para hacer los deberes. Yo apenas leí el título el otro día en mi casa, me acordé enseguida de la biblioteca de Bursaco a la que yo iba a hacer los deberes. Eh, yo lo pasé por esa experiencia, estaba buenísima. ¿La que está arriba del cine? La que está arriba del viejo cine, ah, eh, del cine reciclado de Bursaco, al que uh -huh. también, uy oh, qué hermoso que era el cine! Sí, el cine sí. se me encantaba, íbamos con la escuela, yo fui a la escuela número 3, daí la vueltita. Nos llevaban siempre al cine, las escuelas y, bueno, y por nuestra cuenta también. Y la biblioteca, la biblioteca en particular, me parece... Ahora vemos la nota, pero que es un ambiente espectacular al que po pocos tienen acceso. Eh, porque, bueno, en los últimos años eh. se ha dejado de usar, podríamos decir. Se ha dejado de usar bastante la biblioteca. Hay muchas bibliotecas que ofrecen otras cosas. Ofrecen como pequeños espacios de juego para los más pequeños, que se acerquen a otro tipo de libros, que tal vez no tengan la palabra escrita, pero sí tienen dibujos, son estos libros de cartón, algunos de plástico y demás, para que puedan ir las mamás a leer con los chicos, que me parece muy interesante. Hay una bebeteca en la lo habíamos comentado también, pero acá nos dicen, acá los chicos en la biblioteca vienen a consultar los libros porque sus maestras prefieren que investiguen a la vieja usanza. Eh, la secretaria del Club Deportivo de La Plata del barrio de 71, bueno, da la dirección, es la que hace el comentario sobre esto y comenta que en las escuelas se encendió la luz de alerta hace unos años al advertirse que la red global avanza con pasos gigantes y parecía atropellar las formas tradicionales de lectura y estudio. Por eso es que muchos maestros de primaria y profesores de secundaria, esperen que se me cuelga la compu, eh, intentan recuperar el antiguo lazo con los libros y plantean la consigna sin miramientos, además de prestar suma atención a los contenidos de los trabajos que entregan los estudiantes. Eso es muy importante, porque más de una vez pareciera que al trabajo que te entregan los chicos lo único que les falta poner es www. Uh -huh. este, y te lo sacan ahí de un rincón del vago o algo similar y, y, y se pierde un poco esto de, de, de, de una investigación más seria, Y bueno, a, mí, a mí los libros me encantan Nosotros acá somos profes de historia eh, Y me parece que ese contacto con el libro Estimula otras cosas También me parecería mal decir que Nada más que la lectura del libro es importante Porque los chicos ahora están este, Absolutamente relacionados con, que, con la compu En general eh, Pero que, que no se pierda lo del libro Me parecería me parece que está buenísimo rescatar esto. La, esta nota, si la quieren leer, la vamos a subir a, al Face de la peluca. Me parece muy importante esto de querer rescatar las bibliotecas, porque aparte la biblioteca es un espacio eh, al que se puede acceder desde, otro, desde otra mirada y las bibliotecas populares, por ejemplo, son un espacio muy interesante porque no todos tienen la compu, por más que ahora sea, haya mucha más llegada. No todos la tienen. Y, y estos espacios se pueden aprovechar de otra forma, me parece... Buenísimo esto de que las maestras impulsen volver a las bibliotecas. Eh, nos están haciendo un llamado, Víctor se nos escapó un ratito a responder unos llamados telefónicos. Eh, pero contanos, Nacho, cómo se vinculan los alumnos donde vos trabajás con la biblioteca. ¿Se usa la biblioteca en tu escuela? Poco, se usa mucho para, por docentes que mandan a los chicos a buscar los libros para trabajar en clase, digamos, en el aula... Eh, y es un espacio por ahí eh, más de encuentro de los docentes en el recreo en realidad que otra cosa eh, o, o se usa como sala de video pero la función digamos de biblioteca que más tradicional, obviamente que está, está bastante desaparecida eh, incluso yo creo que salvo raras excepciones, los chicos no tienen dimensión de, de los libros que hay, hay la realidad es que esta es una biblioteca por lo menos la de Instituto de Loma de Zamora Muy buena, muy completa, con cosas nuevas incluso, con cosas súper interesantes, que, que ni todos los docentes tampoco tenemos bien presente lo que hay y creo que no estamos aprovechándola. Ahora uh -huh. llegó material audiovisual nuevo, que, que a eso sí me parece que se le prestó más atención y se está utilizando de una mejor manera. Pero es un espacio, realmente es más un espacio que te encuentro de docentes que, que de actividades pedagógicas, digamos. Eh, y en otros colegios... En, donde he, he trabajado y por ahí trabajo más ocasionalmente pasa algo similar, pero sí por ahí este, ma, los chicos utilizan un poco más los libros A mí me pasó dos experiencias con la biblioteca Tengo, eh, trabajo en una escuela en la que la biblioteca es amplia, tiene mucho material, tiene material viejo pero tiene mucho material nuevo, le ha llegado los materiales de Nación, eh, que son materiales muy ricos, llegaron también los materiales audiovisuales que están buenísimos la bibliotecaria labura muy bien eh, les recomienda cosas, no recomienda a los docentes, las recomienda a los chicos. El laburo de la biblioteca es muy bonito. Y me ha pasado de pasar por ahí con suplencias por escuelas donde la biblioteca es casi inexistente por el espacio físico, oh. donde los libros están amontonados por ahí, o en cajas. En eh, sí, eh, no, roperos, literalmente. Sí, sí. Donde, bueno, eh, claramente, bueno, si a veces no tenés donde poner a los pibes, difícil que tengas donde poner los libros. Pero esto que es un recurso tan rico, eh, se pierde a veces porque no se le da la importancia que debiera. Más allá de que el laburo de, de las bibliotecarias a veces suele ser muy, muy bueno, más en las primarias, cuando se acercan a los, a los grados, el nene que le vas a leer pasa por una experiencia hermosa, que vea los libros, que los pueda tocar, que pueda mirarlos, eh, ya es eh, presentarlos de otra forma que si vos nada más le contás una historia. Totalmente. Eh, pero bueno, me parece que también tiene que ver con esto, con qué espacio se le da físico a la biblioteca y qué importancia le damos. Hay algunas bibliotecas que están muy pobrecitas de uh -huh. cantidad de libros, de, de espacio, y hay otras que están muy ricas y se, se ha enviado un material muy interesante eh, a, a varias bibliotecas, ya desde hace un par de años. ¿Qué Bien. más tenemos eh, se por ahí con tintero? nosotros? Con nosotros Ana eh, nos, nos manda saludos a todos y a todas y nos dice que... El, este, el 6 de octubre, Ate Brown y Ate Lomas están movilizando a la plata por el, el tema del reclamo de las jubilaciones y que el 8 se va a, se va a realizar una asamblea acá en Ate Brown. Bien, así que entonces, saludamos a todos los compañeros de Ate a y a especialmente Ana Bien, y estaremos pendientes de las resoluciones de la asamblea entonces. Uh -huh. sí Bueno, otra nota para compartir que nos parecía interesante del 27 de septiembre dice, un dictado por día, alarma por retraso educativo, Francia vuelve a viejos métodos. Estamos retro hoy. Eh, sí, ¿no? eh, antes, <risa> antes que todo, para este, estos, eh, estos periodistas que, que siempre cuando hablan del sistema educativo argentino nos dan con un fierro y que estamos, digamos, el primer mundo está en otro planeta y nosotros en el fondo del mar, parece que no están así. <risa> También en Francia tienen sus problemitas Y están adictados, a, a Digamos, en vez de Carrera March Dictado todos los días ah, Dictado en mano Dice, en los programas escolares de 2016 Se introduce también el cálculo mental Y la lectura en voz alta Largo tiempo denostados por las nuevas pedagogías eh, Esto de eh, Lectura en voz alta A mí me encanta eh, Yo suelo hacerlo Cuando estuve haciendo la suplencia en el Instituto Lomas, que había un curso, me tomó un curso tranqui, un primerito creo sí, que era, sí, eh, lo pude implementar más y de ahí en adelante, porque yo lo implementaba más depende del curso, algunos cursos me costaba mucho que leyeran uh -huh. en voz alta y de ahí dije, no, no, me pongo las pilas con esto y todos los años, todos los chicos, todos los chicos los hago leer en voz alta porque les ayuda a romper una barrera que a veces se imponen ellos mismos. Y aparte, lo que les digo, sobre todo los más grandes, que son por ahí más vagos que otra cosa, <risa> en cuanto a la lectura en voz alta es, ya te falta poco para salir a la secundaria, tenés que, te vas a inscribir una carrera, tenés que hablar, vas a ir a buscar trabajo, tenés que hablar. Uh -huh. Lo que vayas a hacer, tenés que poder desenvolverte. Entonces la lectura en voz alta también está buenísima, recomendadísima para trabajar en la escuela. ¡Uy! Nos están haciendo señales de que nos vamos. Señales de Bueno. <risa> nos recolgamos, sí, 57 bueno, la desarrollamos el próximo sábado eh, y bueno, y un saludo a todos gracias Nacho no, muchas por gracias recordarte. a ustedes por la invitación y vamos a seguir viéndonos acá bueno, nos hablamos el sábado que viene